Son las 9 de la mañana a las 8 en Canarias. Hoy por hoy, á n g e l s Barceló. Lo comentábamos ahora en el abierto pendientes hoy de la Ejecutiva de Ciudadanos, en la que Inés Arrimadas reorganizará la dirección del partido. La política se centra ya en la pre-campaña que ha empezado en Madrid y en las reacciones a la moción de Murcia, a cuyo debate la Asamblea Regional tiene que ponerle fecha esta mañana. Además, Sastre. Además, vamos a conectar ahora con Montabán, que acogerá la cumbre bilateral entre España y Francia, en la que Pedro Sánchez y Emmanuel Macron van a visitar la tumba de Manuel Azaña y homenajearán así al exilio. También en la agenda de este lunes, el juicio de la caja B del PP, donde va a declarar. Quien fuera secretario general del Partido Popular, el exministro Ángel Acebes Mirá n g e l Campos. El exministro y ex secretario general del PP, Ángel Acebes, será interrogado por la compra de acciones de libertad digital con dinero de la Caja B. Según Barcenas, fue Acebes quien dio la orden de ayudar a este medio porque en 2004 defendía, como el PP, la teoría de la conspiración del 11M. A Acebes también le preguntarán si cobró sobre sueldos en negro. En el juicio de la Gürtel ya negó que interviniera a favor de libertad digital. Y el cobro de sobresueldos. El tribunal, como pasó con Rajoy y el resto de exministros, le afeó que su testimonio no fuera veraz. Aceves será el primero de relevantes exdirigentes del PP que testificarán los próximos días en el juicio por los usos de la Caja B. Y declara también como imputado ante el juez del caso Neurona, Juan Carlos Monedero Pilar Velasco. Sí, la cita es a las once y media como investigado por un ingreso de 26.200 euros que Monedero recibió de Neurona en enero de 2020. La consultora que el juez Escalonilla investiga por prevención. Presunta financiación irregular. Un informe policial de la pieza declarada secreta apuntaba que Monedero elaboró una factura falsa poco antes de que el partido contratara a Neurona en las elecciones de abril de 2019. Se hizo un domingo después de que el banco pidiera justificar la transferencia bancaria. Suficientes indicios, dice la UDEF, para pensar que se trata de una factura ad hoc que intenta ocultar el verdadero motivo del pago. Junto al exdirigente de Podemos están citados dos testigos, entre ellos un trabajador de Neurona, redactor del contrato con la coalición de Unidas Podemos, el estado Sospecha que fue simulado y los trabajos fueron ficticios. Se lo hemos adelantado a las 7 los documentos de valor literario e histórico a los que ha accedido a la ser un diario inédito de los viajes secretos que hicieron por Europa Emilia Pardo Bazán y Benito Pérez Galdós y una obra de teatro tampoco conocida de esta escritora que fue clave para que Galdós escribiese también piezas de teatro. Marta González n o v o buenos días. ¿Qué tal, buenos días? Sí, es un capítulo más después de que en diciembre adelantásemos también que las cartas eróticas de Galdós a Pardo Bazán no fueron destruidas en el Pazo de Meirás. Este lunes les adelantamos el diario de los viajes secretos por Europa. Ninguno de los dos quiso. Que los conociesen ni siquiera sus más íntimos. Los escribió Galdós en 1888 y forma parte del archivo que compró un reputado librero de Almería. Antes de morir, se lo cedió a su sobrina, Adelina Vallés Garrido. Un diario donde Galdós repasa pormenorizadamente estancias y entradas y salidas de ambos en Inglaterra, Francia, Alemania u Holanda. E, importantísimo, en ese archivo también ha aparecido el borrador de una obra de teatro que Pardo Bazán nunca publicó porque se la regaló a Galdós, según la investigadora, para que le perdonase una infidelidad s e c u a r En Barcelona con Lázaro Galdiano. En 1893, g a l d ó s estrenó con muchísimo éxito La Loca de la Casa. Personajes, contexto y argumento son sospechosamente muy similares. Se sienten deuda con él por una serie de motivos personales. La que le manda el sacrificio, este manuscrito a g a l d ó s para que le sirva como borrador de esa obra que le comentó que tenía en mente. De hecho, el año siguiente es cuando él escribe La Loca de la Casa con el mismo argumento, es decir, el sacrificio. En un Verán la luz ambos documentos porque se van a publicar en un libro de ediciones Guillermo Blázquez. Dos asuntos destacados en la prensa internacional esta mañana en sus portadas. Por un lado, el batacazo de la CDU de Merkel en las primeras elecciones regionales del año en Alemania. Y luego, vaya, a las protestas en Londres después del asesinato de una mujer han detenido a un agente de policía por su asesinato y su secuestro. Retirad fondos a la policía, detened a los vuestros, acabad con la violencia policial. Son algunas de las pancartas que cubren hoy las portadas del Independent, del Guardian y el Times, que hablan también de la negativa de la jefa de Scotland. Yard a dimitir tras haber disuelto por la fuerza las protestas el sábado. La CDU se tambalea en un año electoral, dice el Tagesspiegel, tortazo para los, demócratas, los democristianos alemanes, hable así el Die Welt. Basta de desperdiciar dosis, vacunemos a todo el que se pueda, dice la República, citando al general al cargo de la campaña italiana. La estampa habla de la muerte de otro profesor en Piamonte horas después de recibir la vacuna de AstraZeneca. Es segura, insisten los expertos. Necesitamos un Internet con más verdades que patrañas, dicen el Guardian Tim Berners-Lee, el creador d e Las tres W. El efecto Amazon sobre el precio del cartón amenaza los envíos a domicilio, cuenta el Financial Times y el Wall Street Journal. Habla de los viajes de empresa online con gafas de sol, camisa hawaiana y ventilador en marcha para imitar la brisa del Caribe, pero desde el salón de casa. No es lo mismo, te iba a decir. Exactamente no es lo mismo. Y por cierto, tiene que sonar también esta mañana Beyoncé, que se han entregado los Grammys esta madrugada. I'm a savage, yeah, classy, 28 galardones suma ya en toda su carrera, después de conseguir cuatro en la gala de hoy de Los Ángeles, una gala que ha estado muy marcada por la reivindicación racial y el protagonismo de las mujeres. Sí, sí, sí. Se nos va a llevar a los deportes porque hoy en Sample Barça Huesca va a cerrar la jornada de liga. Y la cabeza se puede comprimir un poquito más esta noche desde las 9 menos 10 con carrusel deportivo en directo Barça Huesca en el c a m p n o Una victoria culé pondría a los de Cuman a solo 4 puntos de Atlético Madrid con 11 jornadas por delante. Y el holandés abraza la filosofía de Simeone. Partido a partido, como hemos hecho últimamente. No mirar la tabla, no podemos fallar mucho más porque Atlético va fuerte, Real está ahí también. Pensar en nosotros. Mesmos partido a partido. Noche que será especial para Messi y para el barcelonismo, el argentino igualará a x a v i Hernández con 767 partidos oficiales, como el jugador que más veces ha vestido la camiseta azul grana podrá superarle el próximo domingo en San Sebastián ante la Real Sociedad. Rosa Márquez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. ¿Quién se pasó meses sin pegar ojo cuando te salieron los primeros dientes? ¿Quién descubrió la palabra lumbago el día que echaste a andar? ¿Mm? Bueno, pues el mismo que se volvió experto en hacer challenge por ti. Bueno, ya sabes quién, ¿verdad? Ese que siempre estará ahí para apoyarte en todo lo que necesites y que el día 19 se merece un gran regalo. Para ayudarte a agradecérselo en el corte inglés encontrarás un montón de ideas para dar con el detalle perfecto en los departamentos de moda, deportes, tecnología, accesorios. Además, a Ahora puedes hacer todas tus compras del Día del Padre fácilmente con los servicios exclusivos de la app del Corte Inglés, como la compra en manos libres, la petición de turno, acceso a tus promociones pago con el móvil o la gestión del parking. ¡Ay,、ah, tu padre te ha dado todo! Y hasta el 19 de marzo, en el Corte Inglés, tienes las mejores opciones de regalo para demostrarle que él se lo merece todo. Nada más por hoy. Mañana de nuevo os espero por aquí. Sed muy felices y seguid cuidándoos mucho, por favor. Adiós. ¿Tienes algo que ruede? Vuelven los días redondos de Opel. Hasta el 31 de marzo, trae a Opel cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros para la compra de tu nuevo Opel. Sí, ¿has oído bien? Cualquier cosa que ruede y te damos hasta 7.000 euros. Financiando con Opel Financial Services a través de Banco CTLM s o consulta condiciones en opel.es. Pon las cosas en su sitio con los muebles de baño roca y verás qué bien sienta. Entra en tu tienda roca o en roca.es y descúbrelo. Las cosas en su sitio. El mueble de baño roca. No hay ninguna parte de nuestro cuerpo que trabaje más que los pies. Y claro, con tanto trabajo pueden empezar a resentirse. Por suerte, hay una solución: las nuevas ArcFit de s k e c h e r s En s k e c h e r s hemos escaneado más de 120.000 pies para diseñar una plantilla con certificado de podología que proporciona un soporte total del arco. Obtén un confort perfecto sin importancia. Tu tipo de pie. Además, la mayoría de modelos se pueden meter en la lavadora. Consulta los modelos Arc Fit en s k e c h e r s c o m en tu tienda s k e c h e r s o allí donde se vendan zapatillas con estilo. Pepe Rubio Desmontando mitos. No te hagas la víctima ahora que desmontar mitos está a la altura de u n editorial, ¿eh? que lo sepas. Bueno, pues editorialicemos. Me ha costado, ¿eh? Sí. <risa> <Pues> que <risa> es super, es, gao, hay es gao, que has abrigado. Ahí está abrigado este momento. Es El mito a desmontar es por qué no nos tomamos en serio a las personas cómicas, graciosas o dicharacheras. Lunes en Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Cadena Ser, la radio. 9 y 8 minutos de la mañana, 8 y 8 en Canarias, en el Abierto Antón l o z a d a Cristina de la Hoz, i g n a s i g u a r d a n s Repasábamos antes y decía i g n a s i Guardanz, recordemos、eh, dónde iba Ciudadanos a buscar a sus líderes, a sus cuadros, a sus dirigentes del partido, a través de Headhunters. El mismo día en el que se desata. Todo lo de la moción de censura en Murcia y a partir de aquí todo lo que ustedes ya saben y que estamos comentando, ese mismo día nosotros, yo creo que era las siete y media de la mañana,、eh, pusimos este sonido. Este sábado, por fin celebramos la final del torneo de oratoria de jóvenes ciudadanos. Elegir a los cinco finalistas, os puedo asegurar que ha sido un proceso muy duro, pero también muy apasionante. Este partido está lleno de talento y ahora que no me escucha nadie, os diré que los miembros de la Ejecutiva Nacional bien haríamos en ponernos las pilas. por Que cualquiera de los finalistas es un comunicador nato mucho mejor que la mayoría de nosotros. Insisto, miércoles,、Qué、siete、rico. y media Buen, siete e y m de i a d la mañana. Es b a UFA quien fue presidente la musiquilla de, es... de, de Baleares, que además hizo el camino inverso sí, del Partido Popular,、sí. se fue a Ciudadanos. Esa misma mañana, minutos antes de que empezáramos a contar todo lo que se estaba desatando,、eh, invitaba a los jóvenes oradores con dotes para la oratoria y para el debate a que se sumaran a. Mira, ahí tienen la cantera ya. Para solucionar los huecos、claro. que se les va a crear bueno, en el es partido. Que, es que hubo Headhunters y hubo castings. Sí, hubo sí. castings para confeccionar las listas de Ciudadanos en algún momento. Yo creo que la principal consecuencia para Ciudadanos de lo que ha pasado en Murcia es que se ha visibilizado de una manera muy traumática que el proyecto que se puede entrever, que impulsaba Inés Arrimadas, que es bueno, ya no vamos a ser el gran parte, ya no vamos a sorpasar al PP. Podemos ser digamos, un partido de centro, centro-derecha y que tenga digamos, la, la disponibilidad táctica y estratégica de pactar a derecha o izquierda según las circunstancias, el momento, el proyecto, etc. é etcétera. t e r a ¿no? Yo creo que ese era el proyecto quien p u s a b a en esas rimadas y Murcia ha demostrado, insisto, de una manera muy traumática, que no es viable. e q u No es viable por debilidades internas, Porque dentro no es ni mucho menos el, el proyecto de todos, unos por razones de p u r o oportunismo, otros por razones claramente ideológicas, y no es viable porque tu competidora a la derecha viene, viene claramente a por ti y va a hacer todo lo que tenga que hacer para impedirte que consigas consolidar ese espacio. Entonces, más algún día se tendrá que estudiar el fenómeno ciudadanos, los que venimos de Cataluña, i g n a s i y yo, y esto lo habíamos hablado más de una ocasión,、sí. que decíamos, sabemos quién es Ciudadanos, pero que consiguió crear un estado de opinión muy favorable. A la formación y a la utilidad y a la necesidad de la formación cuando no lo había demostrado en ningún momento. Bueno, es que la necesidad, o sea, yo he ridiculizado, y con todas las palabras, esa especie de. de, de esos castings, ¿no? Y esa, esa sensación de fichar viaje de Hunter, pero no ridiculizo para nada el proyecto ni, ni su necesidad. Otra cosa es que esta gente no han sido capaces origen, de, res, origen, de responder. En sí, el origen. En el origen. d e r e s p o n d e r En el origen. No, no, En el origen. En Cataluña, porque en Cataluña hay dos ejes políticos: está el derecha-izquierda、e、y el nacionalista-nacionalista, nacionalista, ¿no? Y, y el resto de España, simplificando, pues está solo el eje de derecha-izquierda,、e、simplificando, ¿eh? Mucho. Más, pero, pero es claro que la política catalana tiene, tiene mayor complejidad. Y Ciudadanos apareció ahí、eh, dando efectivamente una respuesta, una contundencia que ahora el propio Salvadorilla、pues, ha reconocido que le faltó al PSC, ha tenido el coraje de reconocerlo.、Eh, Miquel Iseta pues, tenía muchas virtudes, pero realmente pues, no, no, no tuvo la contundencia que tenía que haber tenido frente al independentismo. Ciudadanos sí l o supo tener, etcétera. Por tanto, sí había ahí. Una necesidad clara. n o、eh, Y el, cuando saltó el resto de España, pues también intentó ofrecer algo, una respuesta a muchos huérfanos políticos que los hay en España. Es decir, insisto, la, la solución no es esa, pero el problema existe. Y ahí yo estoy en Bruselas, como sabéis, y por ejemplo, en el grupo parlamentario del Parlamento Europeo, pues sí hay gente con, de, de ciudadanos, quiero decir, sí hay gente con, con, bueno, con ideas, con propuestas que no son Vox, que no son Ayuso y que tampoco son, pues, Ese PSOE que está con Podemos y que a veces está más vacío. Es, se parecen a veces a otro PSOE y por eso en realidad muchas veces en el Parlamento votan con, con los socialdemócratas. Pero efectivamente hay, hay ideas, hay espacio. Entonces lo triste es, aunque nos riamos de los castings y de los concursos de oratoria, Lo triste es comprobar cómo vuelven a quedar huérfanos, o no lo han dejado de estar del todo, mucha gente en España que no se reconoce con las actuales fórmulas、eh, o soluciones. Yo no tengo tan claro que、políticas. haya espacio,、eh, Ignacio, porque ya estás viendo lo que ha pasado en Cataluña y las encuestas nos dicen que Madrid. Ciudadanos puede enfrentarse a un agujero negro más grande que d a c i a Eso no、todavía. significa que no haya espacio, no. significa que no le están dando respuesta a estos. Cuidado, no, no me confundamos las dos cosas. Si bueno, yo te digo que hay espacio, no significa que estos candidatos es que concretos te... o que Ignacio Aguado sea el portavoz de e s p a c i o Yo es que tengo la teoría de que a todos nos gusta, o a mucha gente le gusta,、eh, hablar de la conveniencia de tener un partido de centro que sea capaz de, de pactar l a derecha e izquierda, pero cuando llega la hora de votar. O vota a la derecha o vota a la izquierda. Entonces, una cosa es que a nivel teórico, mucha gente exprese el deseo de que exista eso, y otra cosa es que después eso en la realidad recoja los votos que tiene que recoger. Porque el mejor momento electoral de Ciudadanos, por ejemplo, no coincidió precisamente con el momento de mayor moderación en su discurso. El mejor momento de Ciudadanos fue cuando se posicionó muy claramente en un bloque. Sí, sí, no. sí, que el mejor resultado de Ciudadanos fue después、sí. de la foto de Colón, se la fea mucho, pero es cuando sacó el mejor resultado. 50 y pico, d i t a d o s Exactamente, solo a 9 de, de, de Pablo Casado, a 9 a escaños de、mm. Pablo Casado. Yo creo que en su origen, y, bueno, y, y, y luego en, en, en la actualidad, hombre, no todo es headhunter y no todo es oratoria. Yo creo que en el origen de Ciudadanos hay gente intelectualmente muy respetable. Y luego que ha habido dirigentes que yo creo que, que, bueno, que eran bastante sólidos.、Eh, yo creo que la reflexión es mucho más amplia y ya la apuntabais un poco, ¿no? ¿Hasta qué punto en este país tiene sentido un, un partido de centro? La UCD era otra cosa, pero el CDS no funcionó, UPD y no funcionó y Ciudadanos lleva el camino también de desaparecer, casi、mmm, ni siquiera de quedarse como, un, como una formación política. Eh, con una representación de 10, 8, 10, 12 diputados. No, no, lleva camino. Vamos a ver también qué ocurre, porque puede haber movimientos en el grupo parlamentario en el Congreso. Y entonces es cierto que siempre se ha hablado de la necesidad de que la política española no quede en el Congreso de manos de los partidos nacionalistas o independentistas para ahormar mayorías. Este es una, un viejo discurso. Pero luego los partidos que venían un poco a hacer esa labor de bisagra en España no funcionan. Eh, posiblemente porque siempre tenemos una política muy polarizada.、Sí. Y que finalmente acaba comiéndose el centro político uno u otro partido. Es que no, no funcionan los partidos es, es, denominados de centro p e e j o e p a c i el espacio existe, pero lo que no hay es votantes en ese espacio. O puestos a, una circu... a la hora de elegir, pues prefieren decantarse. ¿eh? O a derecha o a izquierda. n u e s eso, q e la política e n España es muy polarizada、no. y entonces es muy complicado. ¿no? No, es evidente que un... cuando se va la polarización,、eh, ese espacio se, se tensiona, ¿no? a、claro. A la vez también se puede estar diciendo que ese espacio existe. O sea, el PSC. Por ejemplo, volvemos a Cataluña. El PSC tiene democristianos en sus listas. Que、sí. es que a veces,、sí. a veces sí. no, nos olvidamos de eso. ¿eh? O sea, el PSC tanto cree en ese espacio que mete a democristianos dentro de sus propias listas. Por tanto, claro que lo tiene、sí. y lo está intentando buscar.、Eh, en Galicia. Bueno, pues la situación es distinta. Pero los grandes ahí... partidos son los que Seixó, quieren es, eh, eh, ocupar es otro, ese espacio. No, no, no, pero perdonad, perdonad un momento. Y en, y en Euskadi ese espacio lo tiene el p n v、sí. O sea, yo, no, yo creo que ese espacio existe. Otra cosa es quién representa en escaños ese espacio. Y、uh -huh. efectivamente, pues el de Ciudadanos no está en condiciones de representar. Dejadme porque a todo esto hoy en Murcia se va a conocer si finalmente hay o no hay moción de censura. En un intento desesperado, además no, lo comentábamos、sí. antes,、eh, el Ciudadanos intentó convencer a los diputados de Vox. Vamos a ver qué se puede. De esperar hoy. Maica Sánchez, buenos días. Buenos días. Cuéntanos. Pues aquí la verdad es que ya se puede esperar de todo. Aunque, <risa> aunque bueno, seguro, seguro sabemos que hoy se va a poner fecha para el debate y la votación de la moción de censura que ha originado todo este cataclismo político que se sigue tramitando a pesar de todo lo que ha pasado y del cambio en el sentido del voto de los tres diputados transfugas que ya forman parte del gobierno del Popular López Miras. A las nueve y media se va a reunir la Junta de Portavoces de la Asamblea Regional para tomar esa decisión. n a l Algunas fuentes apuntan a que podrían fijarse para miércoles y jueves de esta misma semana el debate y la votación de esa moción de censura, aunque otras fuentes、eh, dicen que podría ser un poquito más adelante. Y otra de las cosas que se va a saber hoy es el sentido definitivo del voto de tres de los cuatro, de los cuatro diputados perdón, del grupo、uh -huh. parlamentario Vox en la Asamblea Regional. En concreto, de los tres que se sienten de Vox, pero que fueron expulsados de Vox en su momento por denunciar al partido. Lo anunciarán justo después de esa junta de portavoces y justo después de que se conozca a la fecha en la que se va a votar la moción de censura. ¿Esto será sobre el mediodía, Maica? Pues esto, en principio, según fuentes de, de este grupo parlamentario, será en torno a las 10 de la mañana. Una ¿Ah? vez que finalice una vez que n a vez f i la i c e l junta de portavoces,、uh -huh. esa reunión,、eh, ellos harán público su decisión. Pues quedamos a la espera, Maica, de que、pues nos, eh. lo, nos lo podáis contar desde Murcia. Muchísimas gracias. Un placer, hasta esto luego. Es sin vivir, ¿eh? Esto es un sinvivir. Esto es, es, que sin es un sinvivir,、no、es... es que es un no parar, es que es un no parar, Antón, es un no parar. l u n Carrusel de emociones. ¿No, ¿No creéis que es maravilloso esto de d o s que ¿saste? se sienten. De... Hola, Antón. ¿Qué tal, c Celebro. Tu salud, eh. Gracias, gracias. Pero ya, ya veremos que la semana es larga. Diputados que se sienten de b o x Sí, es que me ha gustado mucho la expresión. Diputados que se sienten de boxe. Vamos a hacer una pausa porque ya saben ustedes que la presentación de la moción de censura en Murcia terminó con unas elecciones anticipadas en Madrid. A la vuelta, Madrid. Juan es piloto.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 Con Ángeles Barceló. 9 y 22 minutos de la mañana, 8 y 22 en Canarias, en el Abierto, Antón l o z a d a Cristina de la Hoce, i g n a s i g u a r d a n s Ir de Madrid a Murcia o de Murcia a Madrid、eh, no es fácil, se tarda mucho. Nosotros, habitualmente, cuando tenemos que ir ahí, vamos en coche porque el tren tarda muchísimo, no hay buenas comunicaciones, pero en cambio,、eh, en el tema político, el contagio de Murcia a Madrid fue inmediato, rapidísimo, porque se presentó la moción de censura en Murcia e inmediatamente ese adelanto electoral en Madrid.、Eh, bueno, este domingo la justicia madrileña decidió que sí habrá elecciones. En la comunidad. Van a ser el 4 de mayo, la fecha que ya había dicho la presidenta Díaz Ayuso, un martes, elecciones en martes. Así que los partidos tienen que prepararse de manera expresa, se están preparando ya de manera e x p r e s s para estos comicios. Y en el p s o e Inma Carretero, buenos días. Buenos días. Ya confirmaron hace unos días que su candidato será Ángel Gavidondo, fue el más votado en las anteriores elecciones, esto hay que recordarlo, fue el candidato más votado en las últimas elecciones autonómicas en la comunidad de Madrid. Lo que ocurre es que antes de esta convocatoria, algunas voces en el partido, Inma, lo daban por. amortizado. Claro, este año ha habido en el peso de voces muy críticas con la desaparición, decían, de Ángel Gabilondo como líder de la oposición durante la pandemia. Y hay quien admite que el candidato llega tocado a esta campaña imprevista. Y ahora en Ferraz la prioridad absoluta es intentar relanzarlo y arrebatar el poder a Isabel Díaz Ayuso. En La Monclo a hacen el esfuerzo de referirse a las elecciones como una oportunidad no esperada. Dicen que las encuestas dibujan un empate entre bloques y que hay partido, sobre todo explican por la capacidad de movilizar. De la izquierda que tiene Isabel Díaz Ayuso y el riesgo de su alianza con la ultraderecha. En la crisis de Murcia, Inman, mayor damnificado de Ciudadanos, lo estábamos hablando antes, pero su socio en la moción era el PSOE. Recordemos que el PSOE también está、claro. detrás de la moción. ¿Qué lectura hacen en el partido de este desastre? Todavía están con la digestión de los acontecimientos. No hacen autocrítica sobre Murcia, porque hablan directamente de que hay un mercado negro de diputados. Nos llegan a decir en privado que Murcia es Sicilia y que ahora lo que están intentando es que no se vendan en el ayuntamiento. Eso es textual, nos lo dicen miembros de la Ejecutiva Federal, que llevan todo el fin de semana atribuyendo a la corrupción y no a un error de la negociación el fracaso de la moción de censura. Sí que hay autocrítica, Ángel, sobre Castilla y León. Hay fuentes del partido que dicen. Que había que presentar esa moción de censura, pero otros miembros de la ejecutiva admiten que el efecto fue el contrario al que buscaban. Murcia s Sicilia.、Eh, Irma, por <ríe> cierto, que estás en Francia, ¿no? Por la cumbre bilateral entre Macron y Sánchez. Sánchez. Sí, en Montobán, desde 2017, en Málaga, no, no se celebraba una cumbre bilateral de España y de Francia. Y en esta edición han elegido simbólicamente la ciudad donde está enterrado Manuel Azaña. Es un gesto de Macron que el gobierno español、eh, celebra porque van a firmar hoy aquí un convenio sobre la doble nacionalidad. Dicen que es muy excepcional, que España no lo tiene con ningún otro país europeo y que va a beneficiar fundamentalmente a descendientes del exilio.、Uh -huh. A Montobán solo se, han desplazado, se van a desplazar. Macron y Sánchez, pero van a participar en esta cumbre bilateral una docena de ministros de ambos países.、Eh, después de la cumbre habrá una rueda de prensa en la que preguntaremos al presidente por todo lo ocurrido la semana pasada en la vida política en、uh -huh. España y después, cuando terminen, van a visitar juntos la tumba del presidente de la República aquí en Montobán. Pues a ver qué dice Pedro Sánchez de las últimas <ríe> novedades políticas. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Y con todo esto, Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué t a l a n j e s Hoy hay reunión de la mesa de la Asamblea, esta mañana. La reunión, ¿Con qué objetivo? Bueno, pues mira, en poco más de dos horas, a las o n comienza e c esa reunión telemática.、Eh, hemos contactado con varias fuentes directas de la mesa y la mayoría son muy escépticas sobre la posibilidad de recurrir o no la convocatoria electoral ante el Supremo. La decisión de la sala octava, nos dicen, ha sido contundente y no tienen todas consigo. En todo caso, pues antes de tomar una decisión firme, la mesa quiere escuchar la opinión de los servicios jurídicos de la Cámara y también conocer qué propone el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad. Que milita, recordemos, en Ciudadanos. Fuentes de la f o r m a c i ó n Naranja sí nos descartan la presentación de ese recurso de casación ante el Supremo. Tampoco, Ángeles, el Partido Socialista está por la labor de embarcarse ahora mismo en una cadena de recursos en paralelo a la campaña electoral. ¿Y cómo han reaccionado los diferentes partidos a la decisión de la Justicia de mantener esa convocatoria electoral para el 4 de mayo? Bueno, pues hay una decisión casi unánime, Ángel. s、eh, Todos se, se meten ya de lleno en pre-campaña. Dan, dan por hecho que esa opción de, de la moción de censura es una vía muerta.、Eh, de hecho, sin ir más lejos, Isabel de Aceyuso continúa ahora mismo con el carrusel de entrevistas,、eh, ahora en una cadena de televisión.、Sí. Eh, no ha perdido ni un segundo, ya tiene definido cuál va a ser su comité de campaña. Lo anuncia esta tarde durante la ejecutiva del PP de Madrid. Y la verdad. Pues el escenario electoral、eh, no le pilla por sorpresa, tiene toda la maquinaria engrasada. De hecho, la tenía ya desde hace tiempo con Miguel Ángel Rodríguez calculando cada movimiento.、Eh, todos los partidos trabajan ya, lo dicho en esa clave electoral. Los socialistas relanzan a Ángel g a b r i e l o n d o con el objetivo de movilizar y no fragmentar más a la izquierda, que bastante dividida está, con más Madrid, por ejemplo, apostando por Mónica García como candidata tras su tirón en la pandemia. Y con Podemos, que sigue sin tener candidato, una izquierda dividida, pero que comparte un sueño: echar Ayuso. Es el mensaje que han dejado este fin de semana, por ejemplo. Por ejemplo, Ángel Gabilondo, Mónica García e Isa Serra. Estamos dispuestos a hacernos cargo del gobierno de Madrid. Vemos que es una oportunidad para que los madrileños y madrileñas tengamos una política decente y que podamos desterrar el odio, el caos y las ocurrencias.、Pero、su arrogancia y su prepotencia también nos dan una oportunidad. Nos dan la oportunidad de echar a Isabel Díaz Ayuso del gobierno de la Comunidad de Madrid. Bueno, dice que no está claro q u Isa Serra repita como candidata, porque en podemos trabajar en un plan B, por si el Supremo confirma la condena de inhabilitación contra Serra por los altercados、mm -hmm. durante un desahucio en 2014. Tampoco está claro el horizonte en Ciudadanos. Sí habrá unas primeras expres, s lo adelantaba Oscar García, quien las ser, con Ignacio Aguado dispuesto a intentarlo, pero en contra del apoyo. De la dirección nacional. Y mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso en plena campaña electoral. A esos n t a demás intentan recomponerse y buscar a sus cabezas de cartel. Muchísimas gracias, b a ñ o Un abrazo. Hasta luego. Hay encuesta hoy, por cierto, en La Razón sobre qué pasaría en Madrid. Dice esta, este sondeo. El PP pasaría de 30 a 46 escaños. El p SOE sumaría 1, 37 a 38. Crecería también Vox de 12 a 19. Y todo esto pues, a costa de la caída de ciudadanos, que de los 26 de ahora se quedaría en 8 en, en la Asamblea de Madrid. Más Madrid perdería 2, de 20 a 18. y Unidas Podemos m a n t e n d r í a 7. Por tanto, escenario. La mayoría absoluta son 67. Si hacemos caso de s t e sondeo, p p y Vox tendrían 65. Y el bloque de la izquierda, 63. De manera que esos 8 diputados ciudadanos pasaría de 26 a 8. Pero、uh -huh. quizás resulta que son los más trascendentes, porque serían esos 8 parlamentarios de ciudadanos, insisto, según este sondeo, falta mucho todavía, serían los que decidirían pues, quién gobierna en Madrid. Bueno, esto dicen de momento, de momento las encuestas. Cristina, antes no sé, no sé si de Ignacio era Antón que decía que Isabel Díaz Ayuso, aunque solo se hubiera movido una farola y a hubiera convocado、sí, e la.、Sí. Porque lo tenía preparado, pero sí es verdad que ponen en una situación complicada a Pablo Casado y a la dirección del Partido Popular, porque al final les está arrastrando hacia un terreno del que al menos teóricamente Pablo Casado se quería desmarcar, pero ella le está, le está metiendo otra vez en el mismo terreno y ellos se lo han comprado, porque ya hemos escuchado tanto a Pablo Casado como a Teodoro García Ejea con el mismo discurso de Isabel Díaz Ayuso. Sí, la aspiración en principio de Díaz Ayuso es un gobierno monocolor, a diferencia de este gobierno.、Eh, que... De coalición, que estaban todo el día en, en, en confrontación y en conflicto interno, es verdad que ahora lo que a s p i r a es a un gobierno monocolor. Pero claro, con los apoyos externos, en este caso, tu socio, aunque fuera parlamentario, tu socio preferente parlamentario es Vox. Y vamos a ver si Vox finalmente no quiere algo más que, que estar fuera simplemente apoyando a, a Díaz Ayuso y pide un gobierno de coalición、claro. y pide ser vicepresidenta e Rocío Monasterio. Ojo, que Vox en este caso también está en disposición de poder querer jugar sus, sus cartas. Con lo que la, la maniobra es cuando menos arriesgada. Es arriesgado siempre fiar una estrategia a unas elecciones. Te puede salir bien. Pero es verdad que las campañas, que cada vez son más definitorias, puede ocurrir algo, puedes meter la pata, puede haber algún error de libro y, no, y, y luego no, no s a l i r de los cálculos que habías hecho. Ahora mismo, los sondeos, pues,、eh, bueno, le dicen a Díaz Ayuso, que está un poco en la cresta de la ola y que puede haber visto incluso algún sondeo que casi la duplicaba sus resultados. Pero es una maniobra muy arriesgada y al final puede acabar dependiendo más de Vox, y pero también de Ciudadanos. Yo con los sondeos sería muy prudente. Mucho hay que saberlo. Porque、serlo. hay que dejar que asiente la noticia y que asiente. Porque me imagino que ningún ciudadano de Madrid o ciudadana de Madrid estaba la semana pensando a quién tengo que votar dentro de mes y pico. ¿no? Entonces,、eh, estos sondeos que se hacen cuando la gente todavía no ha interiorizado que tengo que decidir y votar dentro de un mes, pues hay que tomarlos con mucha precaución. Yo creo que es un buen momento para recordar una regla no escrita. De la ciencia política, ¿no? que es que en, cuando convocas unas elecciones para ganarlas, no es raro que las acabes perdiendo. ¿Precedentes hay? ¿Literatura sobre、cuantos. eso hay? Hay abundante literatura、sí. y hay abundantes precedentes. Y en este caso, para Isabel Díaz Ayuso, perder es no gobernar. Porque Isabel Díaz Ayuso no convoca a las elecciones para ser la más votada. Porque eso no lo fue en las anteriores, pero todos los sondeos decían que estaba posicionada ya en esa, en esa situación. Ella convoca para gobernar, ganar y gobernar. Sí, lo que ocurre es que, Antón, en, con esas, O esas... sea, hay algo que sí es verdad en las encuestas. Yo creo que puede no, no tener la mayoría que espera Ayuso. y... Pues, ah, no, no que, que de va、decir. a ser la más votada, lo parece. Eso es el tema. No,、evidencia. claro, claro. Pero, no solo pero eso sino no sino es que... ganar para ella. e h No, pero sí, claro, espérate un el segundo, Antón. Un segundo, un segundo. Tal como se está c o n f i g u a n d o a Si o esto, s Ciudadanos no supera el 5%, cosa perfectamente previsible, que veremos, pero vamos, perfectamente posible, pues efectivamente, claro, no hay alternativa, porque no va a estar gobernando el PSOE con Vox. Es decir, como eso no ocurre y no es posible, no se puede dar una situación que sí se d a en otras comunidades autónomas, en las que si el PP es el primero, pero todos los demás suman, pues hay una alternativa. En Madrid eso no va a ser, porque es evidente que o hay PP con Vox, O hay otra vez elecciones, porque lo que no va a haber es peso de c o n v o c a o r i o n t o termina Ignacio, t e r m i Claro,、sí. por tanto, la única posibilidad de que haya alternancia en Madrid es que haya una mayoría absoluta de, que, que se le pueda enfrentar a p p y Vox. Vale, es que es... si no, no s a l e n las cuentas. El escenario de la última encuesta que nos acaba de leer el Gran Sastre nos daba que la izquierda sumaba 67. No, no, es que resumaba 63. Yo, yo, 67 yo, es la mayoría absoluta. Si, si, si, se quedaba. A,、si、yo no digo que sea imposible, digo que es el único que, el único que podría、no、permitir una con, alternancia. Con los 8, o sea, era 63, es correcto. De, ¿Sí? Con los 8 de Ciudadanos, que le d a también esa encuesta, sí se podría no, gobernar. No, no, bueno, esa encuesta espera, termina, Antón, tiene con, que pasar el 5%. Termina, ¿no? Antonio, y voy contigo. Es simplemente un escenario que está ahí. n o Entonces, yo lo único que digo es que Isabel Díaz Ayuso convoca, anticipa. p a r a estas elecciones, no porque lo hayan pedido los madrileños, no porque sea una necesidad inaplazable para la comunidad, sino que los convoca para poder gobernar más cómodamente y hacer posible en solitario. Ese es su objetivo. Si no lo consigue, habrá fracasado. e l l a no convoca para ser la más votada, ella convoca para gobernar. Estoy, estoy totalmente de acuerdo que cuando se convoca en elecciones con la foto del día que las convocas, te olvidas que queda、claro. mucho tiempo por delante hasta el mes de mayo. Estoy totalmente de acuerdo con eso. Solo digo que cuidado con las cifras,、ah, que no, jugar sí, sí, sí. con Ciudadanos como alternativa, cada vez que alguien diga eso, tiene que recordar el 5%. Ciudadanos puede pasar de la inexistencia porque no supera el 5% a efectivamente ocho a 8 diputados、claro. definitivos. Y en medio no hay nada. Y en medio no hay nada y Por tanto, eso complica mucho y por tanto, creo que lo importante ahora es para todos aquellos que no quieran un gobierno de p p y Vox, porque eso es lo que habrá en Madrid si, si no hay alternativa,、eh, y con Vox en el gobierno, estoy también de acuerdo con Cristina, pues movilizarse, claro, movilizarse alrededor de un candidato que puede ser, pues como lo de Biden, ¿no? Pues que la política aburrida no es mala. Bueno, pues a lo mejor eso resulta que, que funciona, defender el aburrimiento, ya no lo va a poder ganar a, a Ayuso a base de banderas y gritos y de socialismo libertad y. Cosas apocalípticas, pues a lo mejor la campaña hay que hacerla alrededor de. Oiga, pues no, tranquilidad, orden, serenidad y estamos aquí para gestionar bueno, el futuro、no、de sus una... hijos en lugar de, de, de hacer tonterías.、No、una, la osadía en política no es sostenible. Entonces, la posibilidad de que la osadía de Díaz Ayuso la acabe jugando una mala pasada de aquí al 4 de mayo, yo no, ni mucho menos la, la quitaría del tablero. Hay, una, hay otra circunstancia que puede darse en estas elecciones y que ya ha apuntado algún sondeo. Teniendo en cuenta que, como he dicho todavía los sondeos me parecen un poco prematuros, que es la posible desaparición no solo de Ciudadanos, sino incluso de Podemos. Estamos、claro. en el 5%. Es verdad que cuando consigues el 5%, consigues un buen puñado de diputados, tal y como está. Sí. Aumentamos, hay una anomalía en, en, la, en, la, en la Asamblea de Madrid que yo creo que habría que solucionar y es que conforme aumenta la población, aumenta el número de diputados. No pasa, yo creo, que en ningún otro Parlamento Autonómico y desde luego en el Nacional no. Y, y, y es muy probable, no, no es nada descabellado pensar que ciudadanos o incluso podemos puedan quedarse por debajo del 5% ahí, y, ahí, fu、ahí. y fuera de, de, de la Asamblea Regional. Antonio, ¿cómo queda casado? Bueno, yo creo que queda. Claramente tocado en su liderazgo. Es decir, estas elecciones no las convoca él, las convoca Díaz Ayuso y seguramente,、eh, como mucho, se lo comunicó. Punto uno. Punto dos, une su destino al de Díaz Ayuso, que es lo peor que te puede pasar cuando eres líder de un partido. Que tu destino no dependa de ti y de tus resultados, sino que dependa de, de otro y de sus resultados. Y ya lo comentamos antes, lo peor de todo. Es que、mmm, no solo no es un win-win, por utilizar la terminología、eh, que se ha repescado de los años 90, sino que es, para él es un lose-lose. Porque si, si gana Ayuso, la victoria será toda suya, de Díaz Ayuso. Y si se pierde Madrid, la derrota será de Casado. Y yo creo que el liderazgo de Casado no soportaría la pérdida de Madrid. O sea, porque colocaría al PP ante la necesidad de buscar un recambio, además a toda velocidad, para las elecciones generales. ¿no? Entonces, las, elecciones... Recordemos que en las anteriores en las elecciones autonómicas fue la, el Madrid lo que s a l v ó、claro, a casado. Claro, si、sí, sí, sí. ahora, sí, ahora se pierde Madrid, pero lo dramático es que si se conserva, es decir, si el PP sigue gobernando, y no digamos ya si Ayuso c o n s i g u e su objetivo de gobernar, pues con una o en solitario, con una gran mayoría, el triunfo es de ella. Pero si Madrid se pierde, si al final, por la razón que sea, da igual, aunque ganen las elecciones, si Madrid no se gobierna, el coste se imputará directamente a Pablo Casado. Y yo sí creo que Pablo, el liderazgo de Pablo Casado no sobreviviría tocado, a la pérdida de Madrid. Y, y que, además hay es otra que derivada. Y él no tiene control de nada.、Mm. No, ha perdido el control absoluto. Y hay、Cristina. otra derivada que Sayuso gana y gana con solvencia y consigue、mm. además hacer el gobierno monocolor y. Es, es una proyección que tiene de、claro. futuro, es decir, se convierte en, en una líder a tener muy en cuenta en el futuro del partido.、Eh, hay que, vamos, su, su director de gabinete es Miguel Ángel Rodríguez, y evidentemente lo que busca es una proyección que, que sale de las fronteras de la Comunidad de Madrid para Díaz Ayuso. Y más, si esta maniobra, esta operación, que a mí me parece m u y arriesgada, les sale bien. Sin ninguna duda, Ayuso se convierte además en una serie de amenaza para Pablo Casado. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta otro aniversario. Hoy Decíamos que se cumplía un año del confinamiento. o y hace un año que nos quedamos encerrados en nuestras casas. Bueno, pues hoy hace 10 años que empezó la guerra en Siria. Todo tiene un origen. ¿Qué es lo esencial para ti? En el entorno rural está nuestra raíz. En la red rural nacional. Cuidamos ese origen con los programas de desarrollo rural. Mira el origen. Conecta con el desarrollo rural. Red Rural Nacional. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Gobierno de España. ¿Y tú cuántos años tienes? 67.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 ¿Ha pedido cita ya en Nissan.es? Sí. Pues venga, vamos. No esperes más. Ya está aquí la semana de los concesionarios Nissan, con ofertas exclusivas en toda la gama. Solo hasta el 20 de marzo. Acércate a tu concesionario Nissan o pide tu cita en Nissan.es. ¿Necesitas que te echen una mano para cuidar a tus padres? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores. Tu tranquilidad en manos de Cuideo. Gracias, hasta luego.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 Iñigo Sastre, buenos días. Buenos días, Ángel. s Y entre tantas preguntas, una más. ¿Te consideras conformista? ¿Sabías que los conformistas pagan hasta un 60% de más en su factura energética? Sin conformista, elige Aerotermia Saunier Duval, la solución de climatización eficiente y sostenible que cuestiona todo lo establecido: calefacción, refrigeración y agua caliente, todo en uno. Solicita tu presupuesto gratuito en saunierduval.es y ahorra hasta un 60% de más en tu factura energética. En la cadena Ser, hoy por hoy, con Ángeles Barceló. nueve y cuarenta minutos de la mañana, ocho c u a r en t a en Canarias, en el Abierto Antón l o z a d a Cristina de la Hoz, i g n a s i g u a r d a n s Les podríamos resumir una década de guerra de muchas maneras, ¿eh? pero escuchen este dato. Cada ocho horas muere un niño sirio por el conflicto que continúa en ese país, en Siria. Casi doce mil de los cuatrocientos muertos i l m de esta década son menores, según UNICEF. doce mil de los cuatrocientos muertos. i l m Hoy se cumplen justo diez años desde. De aquel 15 de marzo de 2011, cuando las manifestaciones en las calles de d e r á reprimidas por el régimen, encendieron la mecha de una guerra civil que tiene una enorme onda expansiva en todo Oriente Próximo o en el ascenso de la ultraderecha en Europa, criminalizando la llegada de refugiados. La población dentro del territorio se enfrenta hoy a una crisis humanitaria extrema que afecta a 14 millones de personas y en los países del entorno siguen más de 5 millones de refugiados. Pero hoy queremos poner el foco también. En los que siguen luchando por salir adelante o en el reto de garantizar la supervivencia de toda una generación de niños de la guerra. Este pequeño que escuchan llorando a, a pleno pulmón, solo tiene unas horas de vida, se llama Nasim y ha pesado 2 kilos y 800 gramos. Es uno de los últimos hijos del éxodo sirio en Jordania, a donde nos vamos en directo con los enviados especiales de la SER. Álvaro Zamarreño, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y Nicolás Castellano, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, á n g e l Nassim, recién nacido en uno de los campos de refugiados cerca de la frontera siria, forma parte ya del millón de niños sirios que ha nacido en países vecinos como Jordania. En esta década, otros 5 millones de niños han nacido dentro de Siria, pero venir a este mundo como Nassim, en un lugar como a s r a q ese campo de refugiados en medio de la nada, es toda una prueba de supervivencia, Nico. Sí, Nassim solo tiene 10 horas de vida cuando nos lo encontramos en la maternidad de este campo de refugiados. Se queja cuando la enfermera lo coge de los brazos de su mamá, Primeriza, la viva, de solo 17 años. l e viva,、uh -huh. Nassim. Nassim, ¿cuál es? Sí. La vida es muy feliz porque el parto ha salido muy bien. Es de Homs y lleva viviendo en este campo cinco años. Es decir, llegó aquí aún siendo una niña de 12 años y sonríe al decir que nunca se imaginó convertirse en madre en el exilio. Yo deseo lo mejor para mi bebé, que crezca en un lugar diferente al que yo he crecido, que no sea en este lugar, dice la Viva. Aquí nacen de media entre 150 y 200 niños cada mes, según datos de UNICEF. Quizá años Basman, La matrona con más de 30 años de experiencia que detalla que las madres tienen de media entre 20 y 40 años y que han llegado a días récord de 15 nacimientos, con una media de 120 partos al mes. Esta pantalla ofrece la s cifra s de los nacimientos desde 2020 a la actualidad. Explica el director del hospital de este campo donde han nacido ya 6.517 hijos del exilio. Situado a unos 75 kilómetros de Amman, en este campo viven en la actualidad más de 37.000 refugiados sirios, de los que dos tercios son niños. Unos 25.000. Sus madres, como Cafa, cuentan historias que resumen muy bien todo lo que les ha pasado en esta década de guerra. Mira, sobre unas piedras volcánicas como Alfombra. Llegamos hasta la caseta en la que nos encontramos a otra recién nacida, n o s r e c i b e Kafa, de 29 años, la mamá de Iba. Se presenta, dice que la pequeña está muy bien, a pesar de bastantes complicaciones en el parto hace solo 19 días. Recuerda que su primer embarazo fue todo más fácil porque tuvo una buena asistencia médica en Siria, pero que los partos de sus otros dos hijos en este campo han sido psicológicamente difíciles. Todo a c a m b i o Estoy s años mi hija a mi m o r n a contenta i i i i ó en el n c del c o f l i c o ahora iba e s e l u g r Estoy contenta porque mi hija ha nacido en un lugar seguro donde su vida no corre peligro y donde podrá estudiar. Vivimos lo peor de la guerra y por eso v u b i m o s hasta aquí para dar un futuro a nuestros hijos, dice Kafa, que procede del noreste de Siria. Esta superviviente detalla que la guerra acabó con la vida de su padre y de muchos familiares. A pesar de todo, dice que sueña con volver a Siria. Llegó al campo de Ashrak en el año 2016, ahora con tres hijos, mirando a la cuna de hierro rústico en la que duerme i b a Dice que esa caseta de campaña de chapa y madera se ha convertido en un verdadero hogar a pesar de todo. Recién nacidos que hay que proteger, por ejemplo, con un plan de vacunas que también hace posible UNICEF. Accedemos por unos pasillos llenos de niños muy pequeños al moderno centro de vacunación. ¡Qué bien! Allí estrena hoy su cartilla Mustafán, n a s i d o el 28 de febrero. Solo con el pinchazo de las geringuillas se escucha por primera vez a este sirio de dos semanas de vida, el séptimo hijo de esta mamá de 36 años, Hayat. Estamos bien, gracias a Dios. Aquí en este campo de refugiados han nacido tres de mis siete hijos. La vida aquí ahora mismo es mejor que mi país, pero claro que me gustaría volver, dice Hayat, c u a hija mayor tiene ya 15 años y apenas Ángel se acuerda ya de su país, de Siria. Álvaro, nos contaba Nico la situación de los niños, el esfuerzo por escolarizarlos, pero pensando en que hace prácticamente Una década de que las primeras familias salieron de Siria como refugiados, los que entonces eran niños son hoy adolescentes, crecidos en el exilio. ¿Cómo, cómo es la vida de estos chicos y chicas que han ido creciendo en paralelo a esta crisis? Pues、eh, pensemos, Ángel,、eh, en lo que es ser adolescentes, en nuestra adolescencia, y ahora vamos a trasladarnos a una situación en que o vives en un campo de refugiados en pleno desierto o con toda tu familia en un pisito o en una habitación en la que no tienes ningún espacio para ti.、Eh, mira, el campo de Ashraf, tú lo conoces, sabes que、uh -huh. está en mitad del desierto, azotado. Permanentemente por un viento incesante、eh, con roca volcánica、eh, y ha pasado su adolescencia, chicas como Bosra. Nos dice que, que claro, que le encantaría poder salir del campo e ir a pasear a una ciudad bonita en la que por lo menos hubiera árboles en las calles. Crecer en ese lugar no es bonito, nos reconoce. Dice que muchas veces busca en el móvil fotos de esos lugares a los que le gustaría poder ir. Se acuerda de cuando jugaba con sus amigas en g u t a esa zona cerca de Damasco de la que ella viene. Y que antes de la guerra era conocida por ser una especie de vergel. Ahora, probablemente muchos de nuestros oyentes lo recuerden más por ser la zona en la que murieron cientos de personas en el ataque químico del verano de 2013. También Mohamed, con 17 años, y que la verdad es que con bastante tristeza. Nos contaba la frustración, si no fuera suficiente, con casi haber perdido su adolescencia ahora con la pandemia, les han cerrado los poquísimos espacios de encuentro que tienen. Eh, vamos, eh, en, en su caso es el instituto y el centro social, aquí lo s llaman Makani, y、uh -huh. lugar significa en árabe, en, en el que tienen lo más parecido que pueden encontrar a o r a s dices frustración, Zama, es una generación marcada por la guerra que estuvo a punto de ni siquiera poder ir a la escuela. ¿Y que, e cómo ves u futuro ahora? Pues mira, Ángel, si como dices hace una década, eran los padres de estos niños los que estaban casi obsesionados con que sus hijos e hijas pudieran recibir educación. Ahora son esos mismos niños, que ya son adolescentes, los que reclaman poder formarse sabiendo que de eso van a depender sus posibilidades de futuro. Dima y Nayad nos cuentan lo difícil que es preparar un examen de ingreso a la universidad, como están haciendo ellas estos días, cuando de repente el recorte de fondos De la ayuda internacional, pues se convierte para ellas en que tienen menos horas de electricidad en sus caravanas o tienen que compartir espacio con toda su familia en una única habitación. Es muy difícil, se suma a Nayad cuando, además, como es su caso, tiene que cuidar a un bebé de año y medio. Tiene 20 años, se casó muy joven, es algo muy común en、uh -huh. los campos de refugiados. Dejó entonces la escuela, ahora ya divorciada, la ha recuperado y dice que no sabe cómo lo va a hacer, pero que no ha luchado tanto para abandonar ahora. Ahora lo que sea, nos cuenta para llegar a la Universidad, sacarse un título. Becas, becas, es lo que nos piden una y otra vez. De hecho, organizaciones como UNICEF pues, han tenido que ir cambiando su enfoque y ya no centrarse solo en la escolarización, sino en, en que puedan ir a la universidad y que esta no sea una generación perdida. ¿Jóvenes en puertas de la universidad se ven volviendo a Siria o marchándose a otros países? Pues mira, hace 10 años la sociedad siria estaba en general encantada de poder hablarte de política, tú lo has podido compartir con、mm. ellos. Las reflexiones de muchos de los refugiados eran colectivas sobre el futuro del país. Ahora, la verdad es que Nadie habla de política y todo es esa mirada individual de ver cómo va a sacar adelante cada uno su situación. Ninguno piensa en el retorno más que como un sueño lejano, pero desde luego no como algo que estén planificando a corto plazo. Se sienten muy abandonados. Una década después saben que si ellos no cogen las riendas de su futuro, pues ninguno de los actores implicados en este conflicto tiene la más mínima preocupación por ellos. Yo he estado con vosotros en dos ocasiones en los campos de refugiados de Jordania, de refugiados sirios. Recuerdo que la primera vez que llegamos tuvimos la sensación de. Provisionalidad, les veíamos llegar en el éxodo、eh, durmiendo en, en tiendas que les montaban. La segunda vez que lo visitamos tuvimos la sensación de que aquello se iba convirtiendo en una ciudad. Nico, ¿qué sensación has tenido ahora? ¿Lo que tenía que ser provisional ya está para quedarse? Sí, la sensación es esa, Ángel, la sensación de que. Eh, son 10 años, pero que van a ser muchos más, ¿no? Y como Álvaro estaba describiendo, no hay esperanza en el retorno. Y esos campos que nosotros vimos con tenderetes de tela, con lonas, con tiendas de campaña, son hoy verdaderas ciudades con 80.000 personas en s a t a r i o casi 40.000 en Ashraf.、Mm. Y、eh, Zama, que me, tú decías ahora lo que dicen los jóvenes, ¿no? Sobre la posibilidad de volver. Recuerdo también en visitas anteriores, sobre todo en la primera, ¿eh? que todo el mundo pensaba en su vuelta a Siria. ¿Piensa ahora alguien en su vuelta a Siria? No,、eh, todos están en contacto con、eh, la parte de las familias que se ha quedado allí. Saben que la vida ahora mismo dentro del país es muy complicada.、Eh, la verdad es que es muy difícil no encontrarse alguien a que sienta una enorme incertidumbre. Y cuando digo alguien, me estoy refiriendo no solo a los propios refugiados y sus familias, sino a las organizaciones internacionales que trabajan con ellos, las ONGs o incluso en este caso el propio gobierno jordano. Es una crisis que no solo sigue abierta, sino que realmente la incertidumbre que、eh, tienen por delante es enorme. Zama. Nico, muchísimas gracias por este trabajo. Un abrazo, hasta luego, buenos días. Hasta luego. i g n a s i o 10 años del inicio de la guerra en Siria y escuchando los testimonios de todos aquellos que tuvieron que salir, que han hecho de la provisionalidad al final su casa. Chavales que han crecido en el exilio y chavales que han nacido en el exilio que, evidentemente, ya no saben ni, ni, ni de dónde vienen. Claro, la, la fecha de 10 años es especialmente importante cuando la aplicas a críos, n o como、sí. habéis hecho muy bien, chavales,、sí. porque efectivamente、eh, supone que se ha cristalizado,、eh, estructurado un, un problema que deja de ser solo un problema político y es un problema humano de enorme gravedad. ¿no? Es decir, en Turquía hay、eh, 500.000 niños nacidos、eh, de padres refugiados turcos, medio millón. De bebés nacidos en Turquía. ¿eh? Y hay más de 3 millones de inmigrantes, hay inmigrantes no, de refugiados maltratados, pero al menos、eh, con una cierta seguridad.、Sí. Eh, quiere decir que efectivamente lo de los 10 años a lo que nos lleva es a tener que diseñar a nivel de Unión Europea, especialmente o desde la Unión Europea, Una estrategia para saber que esto no va a tener un final que puedas decir, bueno, ya hemos terminado, qué bien, aquí paz y después gloria. No, no, esto es algo que va a seguir así durante mucho tiempo, la inestabilidad va a seguir mucho tiempo. Es una guerra que no tendrá un final en el sentido que se suele entender por el final de las sí, guerras, que、sí. empieza una etapa nueva. Eso no va a ser así y podemos estar dentro de 20 años, no sé si no por hoy, dentro de 10 años más, eh, eh, pues recordando los, los, los, los, los 20, 20 años, ¿no?、Sí. Los 20. Y por tanto, eso lo que quiero decir es que es una llamada urgentísima a, a una estrategia distinta y a, y a cambiar totalmente de estrategia, porque así no se puede seguir. Antón. ¿no? Bueno, yo creo que lo importante es transmitir que en Siria ya no se trata de que haya una guerra, que si los rusos quieren la única base que tiene el Mediterráneo, los turcos acabar definitivamente con el problema kurdo, entre comillas, los americanos salir de allí como sea, es que.、Eh, Afronta una catástrofe humanitaria y económica. Leía esta mañana algunos datos que decían que 8 de cada 10, 8 o 9 de cada 10 sirios han caído en la pobreza total.、Pues、es un país. Que、eh, está, ha quedado asolado por la guerra, pero que en este momento el gran problema es ya un problema de tipo económico y sobre todo de tipo humanitario. No se trata de parar ya una guerra que efectivamente la pandemia y diversas circunstancias digamos, han, han, mantienen en muy baja intensidad, sino de tener realmente una catástrofe humanitaria que se está gestando y que se está produciendo en Siria y que debería mover a la comunidad internacional a situar eso como primera prioridad. O sea, que no se nos venga encima otra catástrofe humanitaria. Diez años del inicio de la guerra en Siria que hemos recordado, sobre todo en la piel de los más jóvenes. Y yo creo que, como decía i g n a s i es como mejor se ve. Esos niños que vimos hace diez años, cuando llegamos por primera vez al campo de refugiados, son ahora adolescentes que no tienen ningún futuro por delante.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 ¡Ey! ¡Bonitas zapatillas! Pues tus neumáticos no se quedan atrás. En Midas, ¿no? Claro, igual que tú. Para tu seguridad, un buen agarre lo es todo. Por eso, si compras ahora unos neumáticos continental en Midas, te llevas hasta 80 euros para compras en adidas.es. Recuerda, el mejor agarre para tu coche y para ti también. Calcula tu precio online en midas.es. Midas. En la cadena Ser. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Del abierto, los ha aprovechado Pepe Rubio para colarse en el estudio para contarnos que nos espera desde ahora y hasta las 12 y 20 de la mañana, porque tenemos mitos. Hoy tenemos mitos. Fíjate que he puesto esta canción y debería haber puesto Pedro Iturraldo o Charlie Parque, porque he visto a Iñaki por ahí fuera con un s a x o f o n i s t a No sé que por dónde v a y la cosa, pero bueno. Yo tampoco bueno. lo sé, ahora lo veremos. Bueno, pero los mitos sí que los sé de, de, de lo que vamos y es: si la pregunta es clarísima, todos tenemos una pedrada. Una... Una... A mí no me mires, ¿por qué me miras a mí? Losada, ¿todos tenemos una pedrada? No entiendo lo de la pedrada. Pues bueno, es como lo que decía Rafael Guerra Guerrita, el torero: k o es k o y tiene sus c a u n a d a s O Ortega、ah. que decía: Yo soy yo y mi s circunstancia. s、ah, Esa vale, excentricidad vale, vale. que todos tenemos dentro. ¿no? Sí, sí, todo. Una, pues, bueno, yo desconfío de la gente que solo tiene unas. <risa> Ignacio, o tú qué piensas? pues me has pillado fuera de juego no sé no tengo ¿No te lo has planteado esto nunca No. Uf, cada uno es cada uno y su c a u n a vamos, me parece. ¿Y tú?、Cristian? Tampoco. De verdad, pero qué, qué, ¿en qué pensáis vosotros si no hacéis estas reflexiones filosóficas? No, no, yo. yo a yo mí no la, me da tiempo. y lo e filosofar. No p i l l a b a lo de la pedrada, no, no.、Ah, es que es una expresión, yo la utilizo sí, mucho. Sí. Es una expresión que utilizo muchísimo. Sí, pues yo p r o r q u e Antón Losada, Pepe Antón Losada tiene una pedrada. Buah, buah. No te puedes llegar a imaginar、buah. la pedrada que, que tiene. No, no, no, no. 900, 100, 800. ¿Todos tenemos una pedrada o cada uno es cada uno y su su cauna 900 100 800 antón l o z a d a cristina de la hoz i g n a s i guardanza hasta la semana que viene adiós. Adiós. adiós hoy por hoy es maravilla y vosotros no podéis ser más bonitos todos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 Soy Juan Maiturriaga. Quizás nunca hayas pensado en hacer testamento, pero hacerlo facilita las cosas en el futuro. Además, si incluyes a UNICEF en él, tu herencia se transformará en educación, vacunas o alimento para miles de niños y niñas. Infórmate en testamentounicef.es y convierte tu testamento en un testamento solidario UNICEF. Soy Gabriel de Carglas. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosque. Y te lo instalamos gratis. c a r g l a s cambia, c a r g l a s repara. Pide cita en c a r g l a s e s Promoción valida hasta el 2 de mayo. Consulta condiciones en c a r g l a s e s